Yo quiero sobre todo hoy volver a poner en valor y destacar lo que me parece algo singular, ¿no? El hecho de que estos últimos años en Irún este sea un acto unitario, un acto que no despierta polémica, es un acto de consenso. Hombre, eso ayuda mucho, porque fijaros si cada vez que quisiéramos dar un paso para recordar a las víctimas tuviéramos una bronca política, pues seguramente muchas de las cosas que hemos hecho no habríamos hecho y porque yo no, he, no no entiendo que esto pueda ni deba servir ni para abrir heridas ni para crear problemas políticos tampoco para pasar la página sin haberla leído Yo creo que todo eso tiene que ir junto. Nosotros en Irún hemos querido el consenso por esas razones, no porque queremos que la página hay que pasarla, pero leyéndola bien y sabiendo qué es lo que pasó y dejando sin justificación la violencia y sobre todo trasladando este mensaje a las nuevas generaciones, pero también creo que hay que hacerla pensando mucho en las víctimas y en que eh, yo creo que estas son heridas que tenemos que cerrar entre todos, pero en el ámbito municipal, en lo que es la ciudad de Irún, nos podemos sentir orgullosos de los niveles de acuerdo y del consenso que hemos alcanzado. Y voy a seguir trabajando para que este ambiente que tenemos en Irún propicie que sigamos avanzando pero creo que lo dice algún proverbio árabe es mejor ir juntos aunque se vaya más lento porque se llega más lejos que querer correr demasiado porque a lo mejor acabamos llegando antes pero no todos juntos yo creo que eso es imprescindible ¿no?